Eh, han sido medianamente seleccionadas, ¿no? Este, son 80 que están con detención preventiva y 20 con, con sentencia. ¿Cuántos son los micros que van a trasladar a estas personas? Hasta sí, ¿Perdón? ¿Cuántos son los micros que van a trasladar a estas personas? Son 100, 100 privados de libertad que están siendo trasladados. ¿Los micros todos completos se van a ir hasta Sí, la... todos completos hasta allá. ¿Allá se va a realizar un acto? Va a sí, haber... está el señor ministro eh, va a entregar la obra. ¿Cuánto interno quedarían acá? De la 365. ¿Eso le un poco? Sí, un poco, sí.